Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien, acá estamos. Bueno. Fernando, se viene el Campeonato Nacional de Ñucon Femenino. Eh, ¿Cuándo es esto? Sí, eh, nosotros... El, el torneo en sí va a ser el día 25, 26 y 27 de agosto, en Santa Rosa, en lo que es el Polideportivo Butaló y en lo que es el Estadio Municipal. Ah. Y ya eh, a partir de mañana empiezan a llegar las delegaciones que... A partir de las 13 horas hasta las 18 horas son las acreditaciones acá en Pellegrini-Quintana, en la Subsecretaría de Deportes. Y 18, 30 horas está el Congreso de Ñuco Femenino que hacen por primera vez acá en Santa Rosa. Bien. Eh, eh, contemos qué es el Ñuco, sobre todo para alguna juventud sí. que pueda estar escuchando y, y cuál es además la movida que hay en torno a este deporte. mira el Ñuco... Para, de alguna manera está relacionado con el voley tendría ¿sí? sí. que hacer un juego predeportivo de voley en realidad la, la pelota se pasa con la mano, no no no se hace mediante manejo o un remate eh, sino que se pasa de directamente, se toma la pelota, se hacen los pases y se pasa hacia el otro lado, ¿sí? Bien. El objetivo es el mismo que la pelota pase y que pique en, en el campo contrario y En ahí ese caso hay un, un punto. punto, claro un punto O sea que esta... sin golpes vendría a ser en golpes claro. exactamente y después tienen cuestiones que han ido generando los, los reglamentos como que no sé los varones no pueden saltar al pasar la pelota, no la pueden los que son altos, no la pueden tirar hacia abajo. Eh, eso los ah, digamos nació sí. como un deporte mixto ¿sí? en su momento, ¿sí? Eh, uh -huh. hoy este torneo tiene la particularidad que es es femenino, ¿sí? Eh Acá en La Pampa se empezó a trabajar en, durante la pandemia con, la, con algún reglamento, haciendo, haciendo bosquejos con algunos referentes de la provincia de Buenos Aires y digamos que de, desde referente de la Escuela 221 que empezaron a trabajar en el New Con Femenino, bueno, hoy podemos concretar este torneo, pero es exclusivamente para mujeres. ¿Y qué? ¿Hay dos categorías ahí? Estaba viendo, eh, Fernando. Sí, en realidad son... el New Con Femenino hay más 50 y más 60 personas Y uh -huh. también eh, en otra instancia se va a hacer el de más 70 y también de más 40. Digamos uh -huh. que empezó empezó un deporte en personas mayores que habían practicado algún deporte o, a, o, o quien se iniciaba en la práctica esta, y hoy se está abarcando en categorías más 40, más 50, más 60 y más 70. Digamos que, uh -huh. que estuvimos ahí viendo estadísticas con la Federación Argentina de Vole y ellos empezaron con 400 afiliados y hoy están cerca de los 14.000 solamente de la FEBA ¿sí? claro, a muchísimo. nivel nacional es una, eh, sí, una movida muy grande muy grande. Claro. Eh, Fernando, y, que lo, está... ¿y y quiénes participan? Digo, ¿qué son? ¿clubes? Eh, ¿son asociaciones? ¿son gente que se junta y formó un, un club? a ah, un club no, este un grupo y, y le puso un nombre y va a participar eh, ¿cómo es? este torneo es una copa argentina ¿sí? está reservado para clubes Ah. y los clubes tienen que pues tienen la posibilidad de, eh, de tener refuerzos para, para este evento y sabemos de algunas provincias como son dos por provincia eh, algunas provincias hicieron su etapa clasificatoria y bueno ya acá están llegando digamos con, con los equipos que ganaron esas etapas y eh, reforzadas y en, Una, en el caso de la pampa cuáles son los clubes mira nosotros acá tenemos eh, en realidad luego en nos dieron la posibilidad de tener más clubes. Ah, ¿sí? bien, como locales, digamos. Exactamente. Pri Privilegios de locales, fueran... sí. Y siempre que es local, tiene algún privilegio, con todos bien, los esfuerzos sí. que estamos poniendo. Más vales, sí. Entonces, acá tenemos de, de Santa Rosa, la, lo, los equipos que participan de la liga habitualmente, eh, armaron armaron equipos, que son cuatro, ¿sí? que le, son de 221, encuentran, liguen, bueno. Uh -huh. Siempre lo... a, a nadie pero... O sea, tienen otro nombre, de le han puesto otro nombre para este torneo, Ajá. pero son equipos que se han reforzado con, también con jugadoras de, de, de diversas otros. localidades. Ajá. Y también, como hay much, en, son muchas lo, las localidades que participan, esta vez nos permitieron que para aquellas localidades, no sé, Santa Isabel, 25 de Mayo, Dorila, eh, San Martín, eh, que puedan, digamos, que, que armemos equipo con con mujeres de, de, de estas localidades. Eh, así que también va a haber un equipo de más 50, de más 60, que, digamos, eh, son de estas pequeñas localidades que no completan los equipos, pero sí nos permitieron hacer eh, como una, una selección, digamos. Sería sé... más más del interior. ¿Van creo? a jugar entonces que 50 equipos por categoría, más o menos? No, no, no. no, ah. no, no Son son 26 equipos. Ah, había ah. entendido que dos por provincia. Está bien. Claro. son En realidad vienen ocho provincias ah. para esta... Eh, tuvimos alguna, bueno, viste que, bueno, con lo que pasa de elecciones de Las Paso quedó que como que quedó una semana medio todo todo estambay. Sí, sí, eh, para, eh, paralizados, nos, nos incluimos, ¿eh? Sí. Eh, Quedamos todos, sí. viste, una semana dura y bueno, algunos equipos, bueno, pudieron afrontar el gasto porque no sé, vienen de Tucumán, de Catamarca, de Córdoba, de Comodoro Rivadavia, de la Marque, de Neuquén. Eh, Provincia de Buenos Aires, bueno, son son de, hoy es carísimo el transporte, así que Ajá. bueno, estuvimos haciendo toda una movida para darles una mano con los albergues y de alguna manera checar un poco lo, los gastos de, de alojamiento y bueno, eh, con eso quedaron 26 equipos, bien más o menos serían 300 jugadoras las que estarían participando. Bueno, interesantísimo, mm. eh, eh, porque como vos decías, además... Eh, Es impresionante el crecimiento, yo por eso te preguntaba de entrada sobre la movida, que lo explicaras un poco, porque puede ser un mundo no visto por otros sectores sociales, pero es impresionante la cantidad de gente, sobre todo mayor, que encuentra, a veces en un nicho que nunca imaginó en su vida, esto de, de jugar al Newcomb de grande, eh, pero... Sí, sí, está buenísimo. Bien. No sé si tienes medido o si hay una estadística de, de cuántas personas juegan en La Pampa, por ejemplo. A, así sea de manera amateur, por sí, supuesto, sí. o sea, recontra amateur, más vale. Mira, lo que lo que nosotros que podemos decir, que sí tenemos datos, es que este año tuvimos que hacer eh, dos ligas. Una liga social, o de, de más para la gente que se inicia o que está comenzando con esta actividad, y después una liga que la hicimos conjuntamente con la FEBOPA, la Federación pampiana de Vole, ¿sí? Nosotros tenemos alrededor de mil personas que están participando de esta liga, en, en, en sus dos versiones, la, la parte, digamos, de inicial y la parte de, de avanzado. Eso es lo que no, no, nos pasó y, y la demanda es permanente, de hecho ahora terminamos la primera etapa clasificatoria y bueno, ahora... Después del Nacional empezamos con la, la segunda etapa que serían las Copas y, y hemos visto que muchos equipos han incorporado jugadores y jugadoras. O sea que la movida yo, es es como un, es un fenómeno social, más allá sí, de lo claro. deportivo. Sí, sí. Eh, porque es como que han encontrado en estos espacios lo que era antes, no sé, o lo que es hoy un centro de jubilados, un cumelén, bueno esto ya tomó otro otra dimensión porque evidentemente es algo es un deporte que lo pueden practicar que están integrados que juegan de manera mixta eh, en muchas categorías y, y la verdad y viven viajando básicamente porque hay torneos en todo el país hay son to muchos torneos por invitación y esto ha generado una movida importante y, claro. al menos lo que hablamos con quienes participan de la liga eh, lo hacen se Digamos, una liga que cada 15 cada dos o tres fines de semana nos juntamos en alguna localidad y participan todo el día la pasan bárbaro eso ayuda muchísimo a lo social pero también a la actividad física y al cuidado de la salud porque exigimos exigimos que tengan certificado médico con los estudios y bueno de más de uno nos, nos han confesado que si no es por, por participar de la liga, no se hacen tampoco los controles médicos, digamos claro. que todo, va todo de la mano, sí, sí. y la verdad que está bárbaro, porque eh, estar mirando crónica todo el día en la casa, amargándose la vida con las noticias de Buenos Aires, este, salir de eso, porque ya hoy están, digamos ya, no es que se juntan a jugar, sino que hay una práctica sistemática durante la semana, con el entrenamiento, ya los, los técnicos se han tenido que capacitar, el eh, profesores que están a cargo de la actividad física para un adulto, no es igual que estar con un chico en, en un club, digamos que, que eso nos ha llevado a nosotros a tener que promover distintas acciones de, de lo que es la capacitación, porque es gente grande, eh, todos los que somos grandes no somos fáciles de llevar, a ciertas edades nos ponemos bastante quejosos y bueno, es toda una es eh, eh, un eh, una, como Nosotros le tuvimos que dar contenido a la liga Más allá de lo deportivo Más allá de pensar de jugar el fin de semana Tuvimos que ir promoviendo acciones de, de capacitación para, para que esto siga creciendo, básicamente sí, ¿sí? Sí. Es un fenómeno social, como lo definiste vos, Fernando sí. eh, Así que, y para ver un partido o sea, que arrancan en el Polideportivo butaloy Y en el Estadio Municipal eh, Son las sedes ahí De las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde bien ¿no? es un continuo de partidos y la verdad que está está muy bueno y, y sé que hay mucha gente que, que, que esto como digamos hoy es como que los, la organización lo que estamos a cargo de, de las de las áreas de deportes municipales provinciales y nacionales es como que vamos corriendo detrás de la, de la demanda que hay no es cierto sí. porque primero la social hoy ya estamos con ...estamos con la FEBA... ...estamos con la Federación Pampeana de Vole... Eh, ...están pidiendo un espacio... ...para integrar la, la, el área técnica... ...de la Federación de Vole de la Pampa... ...los árbitros que empezaron con... De, ...que eran jugadores y jugadoras... Eh, ...hoy ya empezaron con un curso... ...de una hojita, un reglamento... ...y hoy ya tienen que estudiar... ...ya se, hay nivel 1, nivel 2... ...nivel provincial, nivel nacional... Eh, ...ahora hay equipos que van... ...un sudamericano a Brasil y eh, digamos que, que, que todo esto se está profesionalizando y armando una estructura cada vez mayor para, para que siga creciendo de manera básicamente de manera ordenada así bien fernando eh, muchísimas gracias eh, por compartir toda esta información eh, eh. bueno bueno les agradezco a ustedes el espacio también para para promover lo que es la, la actividad física y el deporte en, en personas mayores y bueno los invitamos tenemos eh, viernes Al domingo en el Butaló a haber tres canchas donde se van a jugar de manera simultánea eh, todos los partidos, ¿sí? Bien. Y el acto de apertura es eh, el viernes a las 19 horas. Bien, ¿sí? excelente. Con, con un gran baile, porque lo único nos pidieron es que pongan... Ah, sí, más bailar. vale, más vale, eso sí. <risa> es, es, es, bueno, sí. eso es otra cosa también. Claro. Eh, eh, la parte de, de estar, de jugar, se matan por los puntos, pero eso se termina y viene el baile. El o sea, tercer tiempo. Eso es. Está muy buena también. Bueno. Así que, bueno los invitamos sí para que quieran. Bueno, que a, espectacular. A ver un poquito de año contar. Bueno.